¿Qué va a pasar con el peronismo federal, Mario? Y bueno, o pasar?、Eh, no, No, digo, digo ¿qué va a pasar? Bueno, ahora seguramente con algún reacomodamiento que puede haber, o、sin、¿qué、duda. puede pasar con el peronismo? Bueno, digamos, ¿no? sin duda que,、eh, evidentemente, la, la desaparición física de, de una personalidad como la de Néstor k i r c h n e r en los primeros momentos, este, Obviamente que genera expectativas,、eh, genera s i m b o r o n a z o s en muchos ámbitos. Este, debemos recordar que la, particip la participación de, del expresidente en, en el ámbito político de la Argentina durante estos siete años este, ha sido realmente muy fuerte,、eh, pero a mí me, me da la sensación que El, el impacto mayor este, de la desaparición de, de, de Kirchner va a estar dentro del, del propio gobierno y de, su, de, de, y de todo su entorno, ¿no? Este, porque esto es, es sabido que, evidentemente, era una, una apoyatura y, una, y un eje sobre el cual se desarrollaban todas la, las acciones este, gubernamentales. Obviamente, cuando fue presidente y a partir de que, el, que el, la presidencia ha estado a cargo de, de Cristina Fernández. Así que, este, sin duda, que esto este, también, y, y, más, y, y más la impronta que le daba a toda, a toda su accionar, este estilo de, de confrontación, este estilo de pelea permanente que, que se le daba a toda la a c c i o n a d de gobierno,、eh, este, esto también tenía implicancia de, de, en, en la oposición, Y, y bueno, pero desde el punto de vista del, del, del peronismo federal, que es obviamente por eso se llama peronismo federal, porque había、eh, dirigentes de, de, de todas las provincias,、eh, dirigentes peronistas, pero que en realidad、eh, no, no comulgaban con, digamos, por, por un lado con la, la forma de, de, de accionar de, de Néstor k i r c h n e r y todo su gobierno, pero por otro lado porque se. Se percibía con claridad que había,、eh, había situaciones del país que,、eh, teniendo una mirada desde el peronismo, uno no, la, no, no podía entender cómo todavía existían cosas como, por ejemplo, los niveles de pobreza e indigencia que, después de siete años de crecimiento de la economía argentina, todavía、eh, existían. Diciendo, diciendo que existe un gobierno peronista, ¿no? este, entre otras tantas cosas. ¿no? Así que, este, eh, eh, di, digo, en el, en el peronismo federal también hay un impacto, porque una de las cosas、eh, era que el, el, se, se, este, se cuestionaba y se criticaba el, el accionar de Néstor k i r c h n e r y bueno, ahora Néstor k i r c h n e r no va a estar, pero、eh, de más allá de, de esa disputa. Que podríamos decir a, a título del, del personal o hacia la persona, este, había otras críticas que, que este, fundamentaban la, la, la existencia del peronismo federal. ¿no? Así que, este, pero por lo demás,、eh, creo que、eh, en, en la medida que el gobierno no, no modifique este tipo de cosas, este, y bueno, la. la La, la existencia del, del peronismo federal va a estar este, justificada, ¿no? Este, y, y por lo que se alcanza a percibir en estos primeros instantes, este, luego de una semana de ocho días, nueve días del fallecimiento de Néstor Kirchner, lo, las, los primeros actos de, de gobierno, la presencia de Cristina en Córdoba, con su mensaje. Da a entender como que o va a seguir en la línea que venía el gobierno, o hasta incluso se diría que s e a profundizaría algunos de los actos. n o、eh, eh, Contador, eh, le, le pregunto digamos, dos cosas. Por un lado,、eh, una reflexión. Me quedo pensando cuando usted、eh, de algún modo cuestiona. Al, al gobierno, y dice sobre todo que había situaciones del país,、eh, o ellos tenían una mirada sobre el país que no era la mirada del peronismo, puesto que existían、eh, cosas como niveles de pobreza.、Sí. Pero en、sin、realidad, dejar de reconocer, la, la gente sin, del peronismo federal, sin dejar de reconocer、eh, acciones buenas del gobierno, no、eh, quiero decir, pero de. La gente del peronismo federal, en todo caso, se sorprende de la pobreza, si también han sido gobierno. El mismo Solá, acompañado a Kirchner en la gobernación, también tiene su responsabilidad en los niveles de pobreza o no. Sí, sí, bueno, obviamente. La, la,、eh, pero fíjese,、eh, Alicia, que s i、si、hay una de las críticas que hay que hacerle a, este, al, al, al sistema planteado por el, el kinerismo, r c h es la concentración de recursos y que. Este, la concentración de recursos y el、eh, sometimiento claro y, y permanente que los gobernadores tienen que hacer contra, contra el, el centralismo del gobierno, este, del gobierno y la, el, el manejo de la caja. Esto también Solá lo tuvo que soportar, y, y, y este, no obstante, eso este, se pudo en, en, el, en el momento de, de, de, de la gobernación. se pudo... Avanzar en algunas cosas concretas que fueron、eh, políticas que, que benefició a los intendentes, como es la clara descentralización tributaria que hizo Felipe Solá, en contraposición al manejo central y centralizado que,、eh, que era la política del, del gobierno. Así que, este, Es una mirada distinta sobre cómo, cómo se está gobernando la nación. ¿no? Eh, bien, eh, le pregunto,、eh, sí. contador, respecto、sí. de、eh, las posibilidades a futuro, porque el peronismo federal ha dicho que bueno, va a seguir con su camino, pero usted en sus expresiones dice que、eh, mientras no haya bueno, por ahí un cambio. El peronismo federal、eh, va, va a estar, digamos, como justificado en su existencia.、Sí. Eh, eh, Ustedes. ¿Creen que si hubiera un cambio sería posible la unidad del justicialismo, como se hablaba a las pocas horas de fallecido el expresidente? Y si yo estimo que el, el, el peronismo siempre debería estar unido, ¿no? Cuando hay una, una este, expresión de esta naturaleza es porque, evidentemente, hay, hay cosas que de verdad no satisfacen a todos l o s al peronismo en su conjunto y a la sociedad en general, digamos, ¿no? Nosotros hemos sido parte de una. Este, de un encuentro electoral que el, el, el año pasado ganó las elecciones, le gana al oficialismo producto de estas cosas que yo estoy diciendo. Ahora, si evidentemente、eh, hay señales claras e ideas de cambio de, de todas estas, estas cosas que uno está、eh, de alguna manera criticando、eh, que permitan、eh, avisar un horizonte distinto. y se concretan en los hechos porque、eh, no sólo con los discursos las cosas se resuelven ¿no? sino que hay que ir a los hechos y, este, y, y, y, este, y, y concretar las cosas para, para, para que pueda,、eh, se pueda permitir un, un,、eh, ver un horizonte distinto hay, hay situaciones como este, el, el tema del índex y la inflación ¿eh? estas son, son cosas que es, Este, es una aberración tener un, indec, un, un instituto de estadísticas en, entregando los números que se entregan, este, tratando de, de, de mentirle a la población cuál es el nivel de inflación. Este, y, el, y, el, y obviamente que el nivel de inflación, que está entre el 25 y el 30%, es algo que, evidentemente, hay que tratar de resolverlo, porque este es, un, es una situación que, sin duda alguna,. Al que está castigando es a la, a, la, a la población de menores recursos. Y sin embargo, desde un gobierno que se dice peronista, estas situaciones se mantienen porque obviamente esto genera、eh, mayores, este, mayores ingresos al Estado vía las recaudaciones de los impuestos indirectos como el, el IVA, que entra todo por la venta. Son、eh, cosas nominales, pero que a, a mediano o largo plazo, la permanencia de la, de la, de la inflación. Este, nos lleva por mal camino este, creo que somos dentro de los 10 países del mundo este, el, el, con lo, este, los que tienen mayor e s indicadores de inflación que estamos entre el 25 y el 30% y para el año que viene se estima que más o menos vas a estar en, en esos guarismos Es decir, que estamos creciendo, nadie discute que estamos creciendo, pero todos los países de Latinoamérica están creciendo a tasas iguales o mayores que las nuestras. Pero ninguno de los países de Latinoamérica ¿eh? Eh, tiene los indicadores de inflación que estamos teniendo,、eh, no solo los indicadores, sino la inflación real、eh, de la que estamos teniendo nosotros. Brasil, Uruguay, Chile, Perú, todos los países están con una inflación que no, no supera el 5 o 6% anual. Entonces, estas son las cosas. Que evidentemente el gobierno tiene que cambiar. E incluso algún, este,、eh, algún funcionario este, que,、eh, que evidentemente es el. el... Es la cara visible de todas estas cosas que suceden. ¿no? Bien, le quiero preguntar, y, y la verdad es que se nos va el tiempo y lo lamento, que va a tener que ser breve la respuesta también.、Eh, no hemos visto en las fotos de este último encuentro del perónimo federal a Francisco de Narváez. Entonces uno se pregunta si es un desquite que está teniendo Solá de no ponerlo en las fotos, como en su momento hacía este de Narváez, Macri, que no lo ponían a Solá. Con esto quiero decir, ¿cómo está?、Eh, De Narváez con este grupo del Peronismo Federal? Y, bueno, yo en realidad no sé cómo, cómo está De Narváez, en realidad esto creo que habría que preguntárselo a él y a su gente, ¿no? Pero este, hasta donde yo sé, está incorporado dentro del, del, del Peronismo Federal y, y, y, sería, y es el, el precandidato a gobernador de este espacio, pero estos es de, de, de su no concurrencia a los encuentros. Este, la verdad, que yo no tengo, no tengo respuesta para dar porque no, no, conozco, no conozco a ese nivel su, su relación con los otros dirigentes. Pero me parece que la respuesta la debería dar de Narváez o algún dirigente de su espacio, ¿no? Mario. Muchas gracias por habernos entendido. Es muy amable no, gracias a ustedes hasta cualquier momento. Que tengan un buen día. Igualmente, estábamos hablando con el contador Mario Cura, diputado provincial del Peronismo Federal. Son las 9 de la mañana, menos 7 minutos. Toda la información para el campo está aquí. AL 1160. Bien, Hugo, un poquito atrasadito, venimos. Ahí está toda la información agropecuaria otra vez. Muy bien, Hugo.